Thank <laughs> you.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 Se nota porque hoy tenemos novedades de Saiko, Gatibu, Emon y Berricha Raka. Además estarán por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, tres de los componentes de la formación Eskean Cristó. Banda que acaban de publicar lo que es su primer larga duración, Azote Kanduz. Estarán con nosotros en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, Pello, Pello y Alex. Nos hablarán de su trayectoria musical, de cómo han hecho posible este proyecto, Eskean Cristo, de los conciertos, bueno en definitiva de un montón de historias Así que esto es lo que vamos a tener en el programa de hoy de Úscal Música, mucha novedad, ya sabes, mañana viernes 5 de diciembre se abren las puertas en Durango con la nueva edición, la 49 edición de la Durango Coaxaca que estará hasta el día 9 de diciembre. Y vamos a comenzar el programa de hoy con Saiko Saiko se prepara para ser grupo a comienzos del 2014 Partiendo de músicos ya conocidos en Euskal Herria Provinientes de grupos como Caótico, Obring Pads, Estupenda eh, Jones o Beta Gary En marzo del 2014 les llegará la propuesta de disco Y entran a grabar Terapi con el eh, primer disco Sonando en radios vienen los conciertos por Euskal Herria El grupo no para y de pronto surge la idea de dar un empujón a Terapi Con un disco que contiene tres canciones con el título de Payá. Este disco tiene unas características especiales, ya que son versiones de los populares y entrañables payasos Pirrits, Porroch e Tamarimotoch, pero todo bajo la compostura musical de Saiko. Versiones al estilo, digamoslo así, Triki Punk Festa. Durante la soca de Durango, con la compra de Terapi, se regalará este mini CD de tres temas. Pirrits, Porroch y Marimotoch dan su visto bueno y colaboran con las voces en el disco. Unblemble Un es el primer single y el videoclip se ha realizado con el tema Belekoi Anderea. Saiko ha preparado unos cuantos conciertos para los siguientes meses. Hablamos de la Faria de Durango, por supuesto, que estará mañana viernes día 5 de diciembre, el 12 de diciembre estarán en Barcelona, el 13 de diciembre en Berga, Girona, el 19 de diciembre en Madrid y el 30 de enero en La Montaña, en Torre la Vega. Esas son las próximas citas para ver a Saiko en En directo, importante pues la propuesta Que ha sacado Saiko, esta novedad Un mini CD con tres eh, temas De versiones de De los payasos Pirrits, Porrots Y Marimo Toch, nos quedamos pues con uno De esos temas, incluidos en este Mini CD, el tema Un blend blend Del álbum Paya, es novedad Esta semana, en Euskal Musican Un Blen Blen Un Blen Blen, un blen, blen. Copa Orin Sirriazka! Sirriazka! Si Al Chako Pauri! Al Chako Pauri! Iup! Yep. Sirriazka! Al Chako Pauri! Está una de las versiones de Pirritch Porroch Eta Marimotoch, interpretada por Saiko, dentro de ese álbum Paya Un mini CD, con tres canciones Entre ellas, un Blemble Y nosotros que seguimos con más novedades Nos vamos ahora con Gatibu Ya sabes que poquito poquito Le falta para sacar lo que es el nuevo Trabajo discográfico, Euritan Danchan Hay que decir que desde el 2 de Diciembre, desde antes de ayer, está en Las plataformas digitales, desde mañana Viernes, está en la Feria de urango Si nos escuchas el fin de semana, pues Pues ya lo tienes en la feria de Durango Y el día 8 de diciembre ya estará en las tiendas En formato LP, CD o pendrive Ahí es nada Y recordarte que el día 10 de enero A partir de las 9 de la noche por 12 euros Estará en Iruña, en central Para presentar este álbum Euritan Danchan, es lo nuevo de Gatiu Zago lan sentizzen naz Tupera nau Gauriñor yeah. geznau Gel dituko Egun goi belau Egun argi digurtu nahi tot Gaur goban gogo bateko de diciembre estará en las tiendas de discos en formato LPSD y pendrive Dono de Alex Sarduy de Gatibu Euritan Danchan Y recuerda el 10 de enero a partir de las 9 de la noche por 12 euros Lo podrás escuchar en directo en central en Iruña Regreso esperado de Gatibu Con muchas ganas lo teníamos ya Para poder disfrutar de sus grandes y buenas canciones Como esta queda da título al álbum Euritan Danchan Y nos vamos si te parece con el adelanto del nuevo trabajo discográfico para Emon. Ganas también teníamos de poder escuchar nuevos temas para esta banda que le da la triquitrisha, que le da la marcha, que le da la fiesta, que le va la la energía que le va, bueno, pasárselo bien encima del escenario. Si no, escucha esto. Sure Sua está extraído de su nuevo trabajo discográfico Sua. Ellos Emon. Mire <risa> Buduah. Zarrigaldetzen dit, non eskutatu zaren Pauso bat atzera, txamba hartzeko eta bila Bila gaitezen Egun galak, ogeita lau ordu ditu Baina zuetzaude hauetan Koizetik iguntza, zure ausaia ba e para esta formación para Emon después de aquel confeti colores que dio bastante de que hablar editado bajo el sello Pagaviga que contenía 12 canciones regresan al panorama musical con este nuevo trabajo SUA y con temas como este SURE SUA vuelve la marcha, vuelve la jarana vuelve la alegría de Emon Horsu Y nos vamos hasta Lecumberri porque desde ahí llega Demorada Polígrafo Bacarrá Que es el nuevo disco de este trío de Berry Charrá Que es el título del nuevo disco de esta banda El trío lanzó su nuevo trabajo discográfico Un triple CD y LP en noviembre Más concretamente el 24 de noviembre Salió a la venta bajo su propio sello Y contiene 20 canciones, una por cada año de vida del grupo Así que triple álbum en LP o en CD como tú lo prefieras O en LP y CD A, a elegir te lo da Berry Charrá Este nuevo trabajo discográfico de Morada Polígrafo Bacarra, lo que vamos a escuchar Lemak and Yuraka traído de lo que es un nuevo trabajo discográfico triple cd y lp desde el pasado 24 de noviembre lunes lo tienes en tu tienda de discos de morada polígrafo bacarrán desde lecumberri berri chorroco esto se hace llamar lemak and yuraka Vaya comienzo de programa, eh? Vaya comienzo de Uska Música, lo nuevo de Shaiko, lo nuevo de Gatibu, lo nuevo de Demon y ahora lo nuevo de Berry Charrá, ¿quién da más? Para comenzar un programa Getreado en Euskal música En el 100.8 de la FM Y a través de internet en Euskiplaza.net Y ahora desde Lecumberri Nos vamos hasta Legazpi, nos vamos con Siete jóvenes como protagonistas El grupo de pinchos acaba de editar Lo que es su segundo trabajo discográfico Llamado Aochak, un disco en el cual Pues la juerga es la principal eh, Pues eh, digámoslo así, protagonista No van a parar desde el inicio Hasta el final del disco con Grandes y buenos temas como los Que vamos a escuchar los temas titulados Kale, Sarrián y Comunicabide en OYUA Están incluidos en lo que es el segundo trabajo discográfico de The Pinchos El álbum Aochaka Bien autoproducido como el primero de ellos Y con temas como Kale Sarreanu, esto que estamos escuchando Comunica vida en OYUA, Comunica, vida en OYUA. Temas eh, cañeros, temas marchosos Temas para bailar Y para disfrutar Aquí en Euskal Música en 10.8 de la FM y en internet, en euskiplaza.net, cada jueves, hora y media, compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local. Y ya sabes que estamos nuevamente contigo en redifusión, en repeticiones o sí, el sábado y el domingo, en la misma franca horaria, 90 minutos a la semana, para disfrutar de toda la música de Euskal Herria. Y nos vamos a ir hasta el recuerdo, no muy lejos, sino nos vamos a ir con el último trabajo discográfico hasta la fecha de los Berriozartarras, Marea. Tenía ganas de escuchar un par de temitas del álbum titulado En mi hambre mando yo. Y bueno, vamos a escuchar el segundo corte del álbum La Majeda y el quinto corte del álbum Canaleros, porque pues se le echa un poquito de menos ya la música de Cuchi Romero, eh, esa voz, y también, por supuesto, la música de los demás eh, compañeros, que son Colibrillaz, César Ramaldio, Edu Beamont y Alan Ayerd. Y. Marea, La majada y Canaleros Dentro de su último álbum En mi hambre, mando yo Música Puesto que estamos escuchando el quinto corte del álbum Canaleros Por cierto, esperamos ya ansiosos ¿eh? después del 2011 Ya llevan ya unos años eh, parados Y esperemos que próximamente lancen su nuevo trabajo discográfico Mientras tanto, nos quedamos con su buena música Con sus buenos temas Como te comentaba anteriormente de este nuevo álbum En mi hambre mando yo Seguimos compartiendo más música a la sintonía de 100.8 en Euskal Música, en internet de guskiplaza.net y lo hacemos con el drogas que presenta su nuevo EP con cuatro versiones de barricadas. Se titula Volumen 1 e incluye en la Silla Eléctrica, Barrio Conflictivo, Mañana Será Igual y Matilde Landa. El disco se puede conseguir con la compra de la entrada de los conciertos de su gira, excepto festivales y conciertos gratuitos en el stand de merchandising de los mismos, en la tienda del Tridente y en la tienda habitual del artista. Además, también está ya disponible en las plataformas digitales. Cuatro temas interesantes e importantes de la era de barricada en la Silla Eléctrica Volumen Barrio conflictivo, mañana será igual Y Matilde Landa, ahora Versionados por el Drogas Lo que vamos a escuchar, uno de esos clásicos En la silla, eléctrica línea eléctrica Cuatro versiones importantes las cadenas para este volumen 1 de El drogas y Lucha por no ser esclavo Y no preguntes por qué Este auténtico temazo de Enrique Viguerral, el Drogas, de esa versión de barricada en la silla eléctrica Nos vamos con Eskean Cristo que recientemente han publicado lo que es su primer larga duración, Azote Caldús Y para hablar de este nuevo trabajo discográfico, para hablar de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos Tenemos ya en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, a Peyo, y Alex Pero antes de hablar con ellos, escuchamos uno de los temas incluidos en el álbum Música <risa> Canción incluida lo que es el primer trabajo discográfico de la formación Esquean Cristo El disco lleva por título a Sote Caldús Y para hablar de la trayectoria de la banda de este disco que han editado de los conciertos Y muchas cosas más tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia En el programa de Uscal Música apello Peyo, y Alex Arracha el de una de los tres Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, hola. Eh, para comenzar, vamos a irnos a los comienzos de la banda Lleváis un par de años con la banda eh, Contarnos un poquito esos, esos inicios de Skihan Cristó ¿Cuándo se forma? ¿Cómo formasteis la banda? Sí, bueno, eh, formamos la banda en 2011 de Que éramos... Eh, tocábamos en diferentes grupos los, los que formamos esta banda Y decidimos unirnos para, para tocar lo que más nos gustaba Que era el rock and roll, ¿no? Mm. Cada uno en sus estilos, en su... En sus épocas, pero intentamos hacer un rock and roll crudo setentero ahí Y bueno, eh, al de un par de años eh, sacamos, o sea, el año pasado sacamos nuestra primera maqueta Y eso, pues, eh, gracias a los frutos de esa maqueta hemos conseguido ahora, pues, eh, sacar este último uh -huh. disco Es eh, que Ancristo es el nombre que disteis al grupo ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado para la formación? Porque antes... Si no mal recuerdo, si llamaba solo SKEAN La verdad es que no tiene ningún significado Cada uno que le busque el significado que quiera El tema es que en su día para, para corralar un nombre para el grupo no llegamos na, a ningún acuerdo Y teníamos una canción que su nombre era SKEAN Entonces decidimos ponerle este, este nombre ¿Qué pasó? Que la gente se pensaba que era un, éramos un grupo de SKA o así Y había que había que modificar ese nombre Entonces, eh, Peyo vino un día a, a, al, al local Con varias camisetas que ponía Esca en Cristo Y nos impuso el nombre y así se quedó En cuanto a influencias musicales A la hora de sacar adelante la formación eh, ¿Algún grupo os influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis que escucháis habitualmente? Sí, como antes ha dicho Mr. Peyo Que somos dos Peyos Eh, cada uno venimos del rock and roll, pero a cada uno sí tenemos nuestros favoritos, ¿no? Eh, compartimos ese gusto por los grupos de los 70, aunque luego también nos guste el grunge o grupos más actuales o uh -huh. el stoner también nos gusta mucho, pero sí, sí, pues los más clásicos, ¿no? De Doors, Led Zeppelin, Rolling Stones. Black Sabbath es la música que verdaderamente nos mueve y, no, y nos gusta, ¿no? Y de ahí pues la salida de este disco y las raíces no que lleva la música, como quien dice. Sí, eh, al final en este disco nos han quedado canciones... Todas son rockeras, pero sí hay mucha diferencia de rock, ¿no? Al final es el primer disco que hemos sacado y estamos ahí explorando nosotros también a ver qué, de qué palo vamos a ir o de qué historias vamos a hacer, ¿no? Uh -huh. Y sí, eh, tiene ese sabor añejo del disco... No tiene un sonido moderno que digamos que suelen tener los discos de hoy en día, ¿no? Hemos hecho aposta, hemos uh -huh. querido lograr ese rock crudo, añejo, ese sonido auténtico. Y, y aunque haya canciones muy diversas o muy diferentes estilos muy, muy diversos, pues eso es... es... No deja de ser rock and roll, uh -huh. rock and roll. Eh, Los componentes de la banda venís de otras formaciones ¿Qué otros proyectos eh, habíais tenido anteriormente? Contarnos un poquito Básicamente eh, el cantante y yo y el batería llevamos los 17 años juntos o sea, teníamos otro grupo uh -huh. Hacíamos lo que podíamos, la verdad <risa> Pero bueno, no lo hacíamos nada Tan mal, ¿eh? Y, nada, y luego eh, Peyo y el nuevo guitarrista pues vienen de otros grupos y nada y nos juntamos para hacer lo que suena. Eh, antes de hablar de este primer disco que habéis editado el año pasado, editasteis una maqueta, eh, ¿qué tal la aceptación ante el público tuvo? ¿Las ventas un poquito? Pues la maqueta, o sea, para ser un, es un disco que lo grabamos en el local con una tarjeta de sonido pequeña que a nuestro antiguo guitarrista pues todo el tema esto de grabar de estudio y le, le gustó un montón y se le ocurrió, o sea, nos lo currimos bastante y bastante eh, vendimos un, un montón de maquetas, o sea, sacamos sí. 500 copias y acabamos las 500 eh, en, en el sí. plazo de un año, ah, se las 500 y eso, pues eh, buena aceptación de cara al público. Y también el año pasado, aparte de sacar la maqueta, la maqueta perdón ganasteis un concurso con el cual os ha ayudado a sacar este primer disco, contarnos un poquito... ¿Ese concurso? como era? Bueno, fue un mes apotésico, ¿no? Porque primero ganamos el concurso de H-Sola Liaguetá, que nos llevó a tocar a Barcelona, a las salas rámatas con Gatibu, una experiencia inolvidable, tanto que se nos vieran dos guitarras. <risa> y nada, el de cuatro días teníamos la final de Vandelaya, que conseguimos eh, ganarla, y el premio pues era tocar en Becaraif y una cierta cantidad de dinero para grabar eh, este disco. O sea, y contento, contento con cuando uno escoge el resultado, la verdad. Eh, ¿qué diferencia encontráis entre la maqueta y este primer trabajo discográfico? ¿En un año ha evolucionado la banda bastante o vais poco a poco? No, ha habido no sé si evolucionar o no sé, pero ha habido cambios bastante bastante severos, lo que se sí, ¿no? O sea, la maqueta esa pues la grabamos en el local, eh, más rollo, hoy grabamos un cacho desde la semana que viene igual grabamos Otra cosa tal Y la tomamos bastante con calma uh -huh. Pero luego la pulimos bastante tal El disco ya ha sido de otra forma El disco ya nos hemos metido en un estudio Fuimos a Andoain A Garate Studios uh -huh. El estudio de Kaki del Carazo Pero toda la grabación fue con, con Marshall Con su hijo Y aquí ya fue Ya preparamos eh, las canciones en Teníamos algunas preparadas ya Pero las que sobraban pues que eh, Hasta abril que fue que nos metimos en el estudio pues en ese tramo nos metimos a Machete en el local a hacer las canciones, a pulirlas y tal y luego ya las llevamos al estudio preparadas y con un orden o sea, lo que ha sido más que nada sido, yo creo que más que evolución cara musicalmente, igual ha sido Otra forma de, de trabajar en el grupo Para tirar para adelante Bueno, musicalmente también, ¿no? A ver, musicalmente Joder. también, pero en un año no vas a cambiar eh. o sea, yo, Ha pasado un año yo, solo Yo he notado bastante. Bueno. bastante Que musicalmente es una cosa sí, diferente Hay ¿eh? muchos más matices Hay muchos más arreglos Más, eh, más sí, eh, No sé cómo decirlo en revesamientos sí, y tal y cual hay Pero eso cara al disco, no, sí. no como cara del grupo de nosotros no, o sea, de un día para no, no, otro. Sea, cara al a la, disco a la composición, la composición sí, son, a... están más trabajados. Y a trabajar. Eh. Eh, Azote Caldús, es el primer trabajo que editáis. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación? Sí, bueno, tenemos la colaboración en cuanto solo tenemos en cuanto a lo musical, solo tenemos una colaboración, pero es una colaboración eh, de estrella importante, ¿no? Hemos tenido la opción de, de grabar con, con Nico Echart, uh -huh. nos ha colaborado en una canción, pues Nico Echart quiere decir de Nico Echart, ¿no? Que no se sepa. Pionero del rock and roll en euskera y, y un artista terrible y un cantante terrible también, ¿no? Le conocimos, le gustó el rollo que hacíamos y indudablemente dijo que sí. Sí, es mucho nuestra música tiene mucho que ver con su música también, ese rock and roll clásico, setentero... Va muy unido, ¿no? Como sí, va, y, va muy unido y no le admiramos mucho y a él le ha gustado lo nuestro y ahí está eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? Un poquito de qué van las letras Es lo que va saliendo, ¿no? Cada canción te pide un tema, hablarle algo ¿eh? A veces eh, más poético, otras veces más reivindicativo Hay un poco de todo en este disco Encontramos crítica, cachondeo también, ¿por qué no? Eh, le cantamos al amor y al desamor Un poco de todo hay Sí, sí, sí, es muy variopinto por esa parte también sí. O sea que no os habéis quedado en un, en una historia concreta Sino que habéis abarcado Sí, sí Es muy... Es muy, muy hay, hay letras también muy... Hombre, de acorde a los tiempos que corren ¿no? Pues hay mucha crítica a la, a la clase política a, a lo que se está viviendo Y a todo eso también, ¿no? Eh, no sería posible, ¿eh? Encontrándonos eh, como nos encontramos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, los cinco miembros del grupo estamos en paro, uh -huh. ¿eh? No, no, no, no, re, no cantarle a eso, ¿no? Y no poner, echa, darle caña a eso, ¿no? Está claro. Uh -huh. eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis los temas para plasmarlos, digámoslo, en la música? ¿Cómo tratáis los temas para plasmarlos, digámoslo, en la música? So, el tema tema poético aquí ese eh, Peio se ocupa de, de ello. Uh -huh. Nosotros los demás pues eh, nos organizamos, o sea, en general todos los demás eh, el tema musical, pues eh, bases, ritmos y tal, siempre traemos algo al local y uh -huh. luego pues Peio monta sobre sobre ello escribe ya. o muchas veces trae alguna letra con una base sencilla y todo lo demás lo pulimos. Pero lo que viene a ser la letra aquí son eh, deberes de de, de el cantante de eh, cerréis el disco con un bonus track el tema amamos urtés carabí eh, contarles un poco cómo surge este tema para cerrar el disco porque bueno pusisteis este tema como bonus track para cerrar el primer trabajo de la formación bueno se fue eh, eh, es una canción que, que para el Gasteche de lemona que hizo hizo 15 15 8 <coughs> 15 añoseño Y nos pidieron a ver si podíamos hacer un tema uh -huh. Nosotros ya teníamos grabado el, el disco con nuestras canciones Y cuando grabamos la canción y compusimos la canción Pues eh, resultó que nos gustó la canción, que sale una canción buena Y dijimos, joder, qué más que meterla en el disco, ¿no? Pero bueno, uh -huh. para diferenciarla también de, de que es una canción expresamente para pa el gaseche de Lemona Pues la metimos como un bonus track Y eso, si eso, eso uno, Sí, eso tiene tiene significado especial también porque el gasteche de Lemona en el Valle de Arratia, nosotros somos del Valle de Arratia y es uno de los gasteches, bueno, uno no, el, el gasteche más importante, el más veterano del valle y se suelen montar muchas muchos conciertos, muchas historias, un gasteche muy batallero ¿eh? y que hay lucha ahí y 15 años, felicidades y también... Eso, ¿no? que Muy orgullosos de haber hecho la canción eh, Habéis editado un videoclip del tema Mader y Casioa para presentar este primer disco eh, Contarnos un poquito cómo fue la grabación eh, Dónde fue grabado, las personas Que colaboran en el videoclip, porque también hay gente Colaborando por ahí Sí, el videoclip lo grabamos en Lo que viene a ser en dos tomas Una vez se, se ve en el videoclip Hay una historia Que hicimos hacer un videoclip, rollo hay Película americana de terror De estas eh, antiguas Y nos basamos en la matanza de Texas Y bueno, eh, pues eh eso, lo que viene a ser la parte musical, que es nosotros tocando, la grabamos en en Alonso Tigo, en Alonso Tegui, con la empresa Happy Lates, que seica al tema de de, de vid videos, videoclips, hacen series y tal, y nos decantamos por ellos. Bueno, una empresa, una son una sí, pareja, una una pareja, pa una pa una que pareja de que, sí, que manejan mucho control. Eso mucho. lo hicimos en Alonso Tegui y luego la parte de ya de la historia Eso, fuimos a Burgos, a entrar en Masaguas. Uh -huh. Y ahí, pues, eh, la historia de colaborar donde... No me acuerdo los, de los nombres de los actores. Y Lenia, y Lenia, son bastante famosillos. Sí, eh, y Lenia, y... Bagliato y Yonga sí. Y... Y Javi Cañón Javi Cañón Que hace de, de Killer, sí. de, killer. de asesino <risa> En Cali <un risa> ¿Eh? ¿Eh? eh, sí, sí, sí, Son y actores bueno, buenos Y bueno Pero eso se encargaron eh, Los de Happy Lattes En contar con ellos Y bueno uh -huh. Que se han portado de puta madre Y, y han hecho un curro De la hostia sí, Tanto los actores Como, como Happy Lattes Ha quedado guay, ha quedado muy bien. bien, muy bien eh, Antes de hablar de los conciertos, de los directos y si os parece, vamos a escuchar un tema del disco eh, ¿Cuál os gustaría que la gente Escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema Referencia de la banda? Aparte del Madricacio A, que es el Sencillo, ¿no? Con el videoclip y todo no, no somos muy de filosofía Single, esa filosofía single, ¿eh? No nos gusta mucho Es más, es que tenemos canciones... Eh, ¿Para otras son tantas? Sí, sí, le hemos hecho videoclip a una, <risa> luego a la radio os presentamos otra, luego sí. no somos de... Sí, sí, no sé. Bueno. Ver, es que cualquiera, sí, eh, te podemos decir así. <risa> <risa> Vamos a meter igual si os parece la que estáis con Nico Chart, el corte cuarto del álbum. <risa> Giù nello velo cosa va e ti cinse l'naucaso il caffè è tutta vieni a sentire che ne gallea ma sap mià l'arcigo beanti Well, la go esa lutube ez si sana. Say me by me, mais no sai tudo. Gauco arrebajo espar. Digo pulsar Una fe es increíble. Oh, barco del río, te de empeña tu nauzao. Algas mona así sana. Vainamira vaste alón putuso. Que la vida Zene, baili, dian duzai Con la entrevista que estamos manteniendo Con Peyo, Peyo y Alex De la formación han Cristó En el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia Vamos a meternos a hablar un poquito De los directos, eh, que repertorio tenéis Para presentar el disco ¿Estáis incluyendo todo este disco? ¿Estáis metiendo temas de la maqueta? ¿Alguna versión? No, solemos eh, el repertorio ahora pues Ya que hemos acabado el disco nuevo La mayoría de canciones vienen de son del disco nuevo Pero bueno, eh, hay algunas que ya están eh, afincadas en lo que es el repertorio y otras las vamos cambiando. Y luego mezclamos con canciones de, de la maqueta también, que tenemos canciones en la maqueta que nos gustan y son igual la gente de nuestra zona, las que más conocen, uh -huh. y un par de versiones normalmente. Eh, ¿Ya habéis comenzado a presentar el disco en directo? Sí, empezamos el, el concierto de presentación, lo dimos en el Café Anchoqui de Bilbao, el 9 de, uh -huh. de octubre. Fue un jueves y vino... Sí. Un montón de gente ¿Y qué tal la aceptación por ahora? ¿Los conciertos? ¿Cómo los lleváis para presentar el disco? Bien, eh, van saliendo, van saliendo, a los que hemos dado ha venido gente, la gente se anima, aunque sea baila, aunque sea rock and roll, eh. <risa> igual con el ska se baila más, pero <risa> el rock and roll también se puede bailar y se puede disfrutar y hay... se, nosotros también, pues eso, ¿no? Somos... Somos grupo de directo son eh, indudablemente eh, la es lo que nos hace sentir vivos son los directos nos lo pasamos bomba y, y intentamos también que la gente se sienta parte de, de esqui en cristo no uh -huh. eh, tenéis ya fechas para presentar el disco o parte de los que habéis realizado ya la soca de Durango, el día el día 5 a las 4 y media de la tarde creo que es también tocamos en eh, un espacio en la ochea y luego pues estaremos durante el eh, los cuatro días pues por la, la Soca también presentando el disco y bueno y a partir de ahí pues eh, también iremos cerrando algunas fechas que tenemos por ahí pendientes eh, De los 10 temas que se incluyen personalmente ¿con cuál con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación? Cada uno tiene eh, Cada uno <risa> tenemos <risa> nuestra Pero... favorita Y bueno y cada canción también tiene su historia tal. Eso, entonces eso. Eh, no puedes tener Las usan eh, todas. Siempre hay que cada uno tiene su favoritismo. No le puedes querer a un hijo más que a otro. Claro. Eso es, eso sí. Esto se os decir siempre. <risa> de el disco lo habéis editado bajo el sello discográfico Vagaviga. Eh, ¿Os puso muchas facilidades a la hora de estar con ellos? ¿O mirasteis otras discográficas también antes de, de decidiros por una de ellas? No, bueno, esto surgió después de ganar el, el, el concurso de Vandelaya. El premio de que hacía referencia a grabar el disco uh -huh. Lo proporcionaba Vagaviga Vaga Entonces eh, ya el, el disco salió automáticamente con el sello de Vagaviga uh -huh. Y después de verano, pues después de dar unos conciertos eh, Hablamos con, con ellos Y han apostado por nosotros Y bueno, y vamos a probar ¿Qué tal, qué tal ¿Qué va? Tal, eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Pues eh, poniéndonos en contacto con nosotros mismos Tanto con, con Vagaviga O luego por internet también En nuestra página de Bandcamp Puedes eh, conseguirlo O en tiendas como Elcar, en Elcar que sí. está Y lo en algunas librerías O también ahora sí. también. O si no pues eso un, un toque nos pegáis por Facebook o Twitter <risa> o lo que sea y... y ya hacemos el trato O si no que se acerquen Dita. a un concierto eso A es. vernos ah, los ah, los Ahí que solemos sí, poner sí. Puesto de merchandising es, <risa> eh, Los demás componentes que faltan por venir son Son Imanol, el batería y Aritz el, el otro guitarrista ¿Y algo que me haya dejado? ¿Qué queréis decir para terminar la entrevista? algo que Yo me he quedado bien. Satisfecho, ¿no? Satisfacción <risa> me he quedado sí. No, eso, que os animéis a a los conciertos, a ver si tocamos por, por esta zona de Navarra ver, sí, sí, a ver, a ver que si yo... hasta ahora solo hemos podido tocar en Leicha no hemos tenido otra oportunidad uh, y a ver si no nos sé, movemos más por, por tierras navarras Bien, que va a ser un placer Que sería importante veros Por lo menos encima del escenario sí, sí. Eso, Pues eso. acabamos con otro de los temas eh, ¿Cuál nos podemos quedar ahora? Ahora os dejo a vosotros elegir eh. Yo elegiría antes eh. Mafia, mafia no. no Sí, sí, tío Podemos eh, Capitán putre Venga, Capitán Vea. Putre <ríe> Pues quedamos con el número cortelisco Pues Peyo, Peyo, Alex Es que ricasco por haber venido Shuri. Suerte con el disco, que todo vaya bien Y a ver si nos vemos otra vez por aquí pronto ya Con segundo trabajo Perfecto vale. Venga, es que ricasco Vamos, carri. Niño inbaño inútilago, echar rico inútil egunean, sus quedo a correrlo al capitán piloto. bye Encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico Para esta banda, para Eskean Cristo El álbum Azote Caldús Y ahí estaba la entrevista que hemos realizado en directo En los estudios de berriozar y Racia En el programa Euskal Música A tres de los componentes de la banda apello Peño, Peño y Alex 9 temas son los que se incluyen en este primer larga duración Además de un bonus track del tema Amabós, Hurtés, Caraviem Editado bajo el sello Vagamiga La música nos las trae Esta gente Es que Es que han Cristo Esclavo. Y nosotros que vamos a continuar compartiendo contigo más música a la sintonía del 1.00.8 de la FM Y a través de internet ya sabes que estamos contigo en egusquiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Y después de la entrevista a Eskean Cristó Después de escuchar varios de los temas incluidos en este primer larga duración a Sote Caldús Volvemos con las novedades y lo hacemos con una formación que lleva ya bastantes años en esto de la música. Hablamos de Triktrisa, hablamos de Pandero, hablamos de Kupela con su álbum Euchi Goyari. Novedad esta semana, editado bajo el sello discográfico Elcar. Y lo que vamos a escuchar, los temas Mutiko Tatik y Gisakia. ¿Vamos con un poquito de Triktrisa? ¿Vamos con un poquito de Pandero? Aquí, en Berriozani Rotia, en Euskal Música con Kupela. <risa> Zaten nuen familiko kantu otza Gerozti letra berri askori Ibinidio kagoza Erririk erri pasa ere bai Zenbait balkoita otza Gustoko lana izan dudala Ez nahi zaitortzeko loza Zari, zari, zari, zari Mola Muzika Mañan bizitza bisitza honi, zordio bait teduz premisu txidian zenbait teduz halsoa aurrekatere pasoa zaita begietan zen lausoa por ti pensatuz ez dela egiosoa sari Geureto aies ingurua mejoratzen Kristurak horde barrenean ta tumorea Y el pandero como principal protagonista En este nuevo trabajo discográfico Euchi Goyari Y ahí están los temas mutico Tatiko, esto que estamos escuchando El decimoprimer corte del álbum Kishakia Y nos vamos a despedir ya Del programa de hoy de Euskal Música Muchas novedades Las novedades de Saiko, Gatibu, Emon, Berry Charrac También hemos escuchado a The Pinchos Nos hemos ido al recuerdo con Marea Dentro de su álbum En mi hambre mando yo Hemos escuchado a El Drogas Hemos hablado con Sgean Cristó Más concretamente con Peyo Peyo y Alex de la salida del primer trabajo discográfico Azote Caldús Y escuchamos otra de las novedades La de Cupe la Taldea Y recuerda desde mañana viernes Día 5 de diciembre Hasta el domingo 8 Una nueva edición de la Feria del Durango La Durango Coa Soca Todos los discos, todas las novedades Todos los libros Vas, los vas a poder encontrar en esa feria anual de Durango Ya sabes, la Durango Coatzoka Se nota que llega a las navidades Y se nota que hay que comprar discos y libros de Euskal Herria Lo he dicho desde mañana, la feria de Durango La Durango Coatzoka Y nosotros, que nos vamos a despedir Euskal Música esta semana Y lo va a hacer con Esnebelcha Nuevo trabajo, Gora Y los temas Zapato Arte y Backyardadean Con ellos nos vamos, será hasta dentro de 7 días Agur y a disfrutar en la feria de Durango ¡Gur! Venga Manuel, vota volandee. ¡Chulo!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 No, aunque yo todavía gago, te sigo llorando, aunque yo todavía gago, te seguiré cariando. No, escúchame bien, gente. Nada, a la gente, que estaba nadando No, nada, nada, nada. Leiiooba zerre anun zit ko gutuna salai be